barriozar y ratia en el 100.8fm agenda de conciertos noticias de temas del recuerdo discografía de grupos entrevistas y sobre todo música.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 En el programa de hoy de Úscar Música tenemos una novedad interesante, el nuevo trabajo discográfico de Irache Mugire, el álbum La Piel Transparente. También sonará lo que es el nuevo larga duración para la formación de Guipuzkoa egurra Taquito, el álbum Suenchat. Disfrutaremos del primer larga duración de la banda Uncha, el álbum Erche Tatique. Y nos iremos con el nuevo trabajo discográfico para la banda de Guernica Lumo, para Gatibu, con ese álbum, Aske Maite, Aske Bissi. Y eso de las 7 menos 5, 7 de la tarde, tendremos visita a los estudios de berriozar y Ratia en el programa Euskal Música. Tendremos la visita de la formación de Garespo en Tela Reina Nonai. Y... Que recientemente han publicado lo que es su álbum Pistiak Il Titusten Pistiak Un álbum en el cual te puedes encontrar 6 temas Lo dicho a eso de las 7 menos 5 hablaremos con dos de los componentes de la banda de Gares Puente la Reina Nonay De este nuevo larga duración, de la trayectoria musical de la banda, de los conciertos y de muchas cosas más Recuerda hoy aquí en Euskal Música la visita de la formación de Gares Nonay Este es el contenido que vamos a poder eh, disfrutar durante esta próxima hora y media, durante estos 90 minutos, en una nueva edición del programa Euskal Música. Ya sabes que estamos contigo cada jueves en riguroso directo entre las 6 y las 7 y media de la tarde. Nueva cita que tienes, eso sí, en redifusión, en repetición, el fin de semana, en la misma franja horaria. Todo en Berriozar y Ratia, todo en el 100.8 de la FM. Y vamos a comenzar el programa de hoy de Uscal Música con una novedad. Nos vamos a ir con lo que es el segundo larga duración para Irache mugiro un álbum publicado en noviembre del 2016 titulado La piel transparente, su segundo disco tras su álbum debut en 2002 del álbum Inís Fondla. Estamos ante un trabajo bien hecho, este nuevo larga duración de Irache Mugirio, claramente completo y de gran coherencia de principio a fin. La introducción instrumental nos abre las puertas de par en par a saborear las delicias que son... Son las 10 canciones llenas de vivencias y sentimientos del universo personal de Irache. En cuanto a la grabación y producción, este es un trabajo producido con mucho amor que recupera el sonido directo y cercano de las grabaciones antiguas. Transparente y como todos los trabajos hechos con transparencia y honestidad, va directo al corazón. Un álbum en el cual las canciones son en euskera, castellano y y gallego. Nos introducimos pues con este segundo larga duración han tenido que pasar 14 años para eh, publicar este álbum La piel transparente, lo dicho segundo trabajo de Irache Mugire y de este álbum te extraemos los temas Emerici Primadera y el tema Juegos con ella, con Irache comenzamos el programa de hoy de Euskal Música emeretzi urtetako tristura berriekin deskubritzen zazora garria tasimilatzen zezaya tasimilatu ez dean ze tristea hau augustia diario berri bat asigura dut aurreko ez erekin zer ikusirik ez duena Dibidez, zubarika dibidez Ismaelen doinoak Zauria eta nartzan barra Barriroa besturot Barriro zure izala Sartziak uskitzu diten Urtarri legunetan Iabete askoren ostean Gure munduaren kakastropearen Nere itzegokian Ezke maren zure zurer zure hau txabillatuz beste loge latan. Diario berri bat azigura dugut, aurrekoari guztiak lotzan dizkidanak. Zago gerrari, ez dute gunkaririk itxi, ta hondartzak daude bidaude, beti betu moduan. Aurtenet zaretorriko bilbora bizitan, dazkelako birengar. zanak. Aurtengo prindadera. El hurra que estalte Eskubritzen zezora garria, da similatzen zez daia Da similatu ezean, ze tristea ben, au guztia Diario berri bat asigura dut Ez dut barkamenilai ez dut Barkamenik behar Ez patan nire aneure behar It is.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 cuando yo me transparent todas matitas y aterritas en mi portal y tan pronto me llenas la cocina como ya para un beso en el sofá como tu cuerpo tiene mil años como tu alma broto Manos que pesan y caminan por tu mapa sin mirar cómo este vuelo ya lo holamos juntos no sé cuántas vidas atrás viabilidad Ojala entienda las reglas antes que me vuelva loca de tan poca formalidad Juegas abajo por tarde por terror o por jugar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 Palabras viejas, enredadas, diferente Para volver a nombrar Mi vicio ciego algo invisible y lo que Tú te pierdes Por escapar Juegas al juego sencillo filidad O, que anden las reglas santas que desaparezcan y no te merezcas otra por Pues ahí estaban dos de los temas incluidos en este segundo trabajo discográfico para Irache Mugide, el álbum La piel transparente, los temas Emerechi, Primavera y Juegos, un álbum en el cual pues hay colaboraciones de Pedro de la Osa, de Yosucor Costegui y de Xavi Fernández y hay que comentar también que Irache ya está presentando este nuevo larga duración el 7 de mayo, estará en el Doca de Donosti, el 14 de mayo en el Teatro Baracaldo, el 19 de mayo en Plateruena de Durango y el 20 de mayo en Picuchar en Irurtsun y por aquí por Euskal Música la tendremos a mediados del mes de mayo para presentarnos este nuevo larga duración, la piel transparente y por supuesto para editar nos con algún que otro tema en acústico. Y da música tranquilita de Iñe con la cual hemos comenzado el programa de hoy de Euskal Música. Nos vamos con Egurra Taquito, una banda ska de Gipuzkoa que se creó a mediados del 2008. Después de pasar unos meses creando canciones, dieron su primer concierto en diciembre de ese mismo año. Desde entonces, han actuado en un sinfín de fiestas populares, gasteches, bares, festivales y conciertos solidarios por toda Euskal Herria. Es una banda con un directo potente con como lo pudimos sentir y ver en fiestas de Berriozar. Han publicado dos discos, Argitu Kodugu en primavera del 2010 y Lurricara en verano del 2011. Ambos discos siguen una línea similar, música ska-punk con letras reivindicativas, aunque en el segundo disco varían más los ritmos. Muchas letras reflejan la cruda realidad que se vive en Euskal Herria. Ahora, en 2016, han regresado con su tercer trabajo de estudio, su enchat un disco compuesto por 10 canciones. Y de esas 10 canciones, te extraemos dos. ¡Has quedado! que es ya, y el tema es refugiar. Son de que cenax, es mas tu cenax, go juan, go juan, ayar guiagu de eria, e cura colorea misa to, estos que siná eronisidenei, merecido te egulako ayar guiagu de eria, e cura colorea ya y es dos de los temas incluidos en este tercer larga duración para esta formación de equipoúzcoa decappunk egurra taquito el álbum suen los temas como te comentaba anteriormente Haz que y es y degurra taquito que seguimos con la marcha y la alegría de esta banda de uncha una banda que ha comenzado a darse a conocer en el panorama de buscarría y lo ha hecho de la mejor manera posible con el tema alda panora uno de los temas que bueno ya están sonando en YouTube ya están sonando En un montón de redes sociales En internet te la vas a poder Encontrar en cualquier lugar Y es que ese tema, Alda Pangora Fue el tema que dio pistoletazo de salida A lo que es esta nueva banda uncha cha, el álbum Archetatic, lo que vamos a escuchar Los temas Gawerdico, Violinac Y por supuesto, el tema clásico de esta banda Alda Pangora <música> Gintzen ez di da lako dudumaite, edu dudu dana Inorka dintzen ez di da lako dudumaite, edu zure irria, zure irria ere inorka gintzen Ez di da lako dudumaite dudu eta zure irria Zure irria ere inorka gintzen Ez di da lako Se me ha estivado la cor, tu dimete, no me te duda nada. Y que That now. estaban sonando dos de los temas incluidos en este primer larga duración para esta formación para Unchac, que ya la conocemos de sobra gracias al tema Aldapangora Ahí estaban los temas, Gawerdico, Violiniac y el tema Alda Pangora y extraídos de su primer larga duración Ercetatic. Y de la formación que nos vamos con Gatibu, una banda formada en el municipio de Guernica lumo en Vizcaya, en el año 2002 y hasta ahora han publicado como cuarteto seis álbumes y un directo. Desde sus primeras canciones se pueden apreciar abiertamente que la banda sido creada para ser una de las líneas musicales más populares de la cultura vasca su estilo musical fundamentalmente se basa en un rock colorido cantado en euskera lleno de melodía y brío una música abierta, alejada de complejos artísticos, la que proviene impregnando la fuerza del rock con la melodía del pop y la que se escribe con letras que tratan fundamentalmente sobre temas cotidianos como la pasión o el fervor, el afecto o el compañerismo y las emociones o el estado de ánimo en estos 14 años la banda ha ofrecido un centenar de conciertos a lo largo de todos los rincones de Euskal Herria, llenando hasta arriba salas y plazas. En 2006 estuvo presente la primera edición del festival Bilbao BBK Live, actuando como teloneros para grupos como Ben Harper, The Innocent Criminal, The Cult, The Cardigans o Lori Mayers. En 2014, por ejemplo, tuvo ocasión de compartir escenario en el festival Euskal Herria Susenean con bandas tan célebres como Escape y Pendulum. Entre los músicos que han colaborado con Gatibu, Podemos citar a Robin Iesta de extremo duro Fitocarales de Platitud y Fidi Fiti Paldis, Iñaki Wojuantón de Platitud y extremo duro, Luis Camino de 21 japonesas, Mecano y había ya Gino Pavone de presuntos implicados Rosana Pedro Guerra y José Luis Perales y José Alberto Batiz de Aquelarre Tapia de Teluturia Band y Fito y Fitipaldis todos ellos como puedes comprobar sobradamente conocidos por sus contribuciones a la cultura musical vasca y del estado nos vamos a introducir después de hablar un poquito de la trayectoria de Gatibur nos vamos a introducir en este nuevo larga duración Asken Maite Askevisi y de él te vamos a extraer los temas Igelac y Sorgin Kim San Zer ondi Pues ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en el nuevo trabajo discográfico para Gatibu, como puedes comprobar. Desde el año 2002, Alex Sarduy al frente de esta banda. El álbum titulado Ask Emaite, Ask bici los temas Igelac y Sorgin. Y ahora nos vamos con una banda que ha firmado uno de sus discos de mayor éxito Ya que las melodías son muy valiosas y porque han acertado al componerlas Hablamos de la formación del norte de Nafarroa Hablamos de la formación de la sacana Esian Que edita su séptimo disco y lleva de título Esian La banda cumple 10 años este año Y para ello pues han preparado un trabajo de 9 canciones De las cuales 7 son de nuevo cuño Más dos versiones de las clásicas canciones Beardsaitus y Esin Astu Que vienen con colaboraciones especiales Un disco peculiar para disfrutar de la aceleración de los 10 años de esta banda del norte de Nafarroa, Escian, una banda que continúa con la misma esencia que les ha upado y han mezclado estilos diferentes con letras de inmensa intensidad. Nos introducimos en este nuevo larga duración para Escian, séptimo trabajo de la banda y del él te extraemos los temas M.N.I.S. -nice y N.A.I. D.U.N.A. sentirenean kar tu senti senza aiuto forza ore tanirexale sonando la banda del norte de Nafarroa, la banda de, de Sakana que regresa al panorama musical con este nuevo larga duración titulado Esian, con el cual este año cumplen 10 años y para ello pues han preparado este gran trabajo discográfico con temas como Emen nice y Nai Duguna, una banda formada por Suriñe, Fran, Iker Eneko, Íñigo, Bruno y Danel y de la música de sian que nos vamos con lo que es el nuevo larga duración para la formación de Gares Puente La Reina para Nonai, el álbum Pistia Kill Distusten Pistiak, vamos a escuchar, si te parece, uno de los temas incluidos en este nuevo trabajo discográfico y enseguida hablamos con dos de los componentes de la banda, ya que los tenemos por aquí por los estudios de Berriozar y Ratia por el programa Euskal Música Música disabilities Come on. Césarca de Niracho es uno de los temas que te puedes encontrar en lo que es el tercer trabajo de la formación Nonay, banda de Gares Puente la Reina. El, el disco lleva por título Pistiak il Litusten Pistiak y contiene nada más y nada menos que seis temas. Eh, para hablar un poquito de la trayectoria de banda, de este nuevo trabajo de los conciertos, tenemos en los estudios de Berriozar y Ratia en el programa Euskal Música a dos de los componentes de la banda, a Inchane y Roberto Arracha León... Arracha el León oh, eh, Vamos a comenzar, si os parece, echando la vista un poquito atrás Un poquito los inicios de la banda, cuándo se forma, cómo se forma Nonay Bueno, pues eh, sobre el 2000... Antes en Puente la Rina teníamos un grupo de mariachis tipo los guajalotes Y al final, sobre el 2006 7 no, no estamos muy bien en el año, pues ya lo dejamos Y uno de los componentes, el trompeta, Pachi Castellanos y yo Pues nos apetecía seguir un poco con, con la música y tal Y empezamos a, a darle vueltas a, a la idea de formar un grupo nosotros dos, un poco, pues, con eh, aupando los, los dos gustos musicales de cada uno y no sé qué, y ahí empieza a surgir non ¿Y cómo ese cambio tan radical de los mariachis a...? Pues, eh, la anterior formación, lo de los mariachis a rapo de Montes y el era un poco, pues, de juerga, jaleo, para pasarlo bien y ya está, y... Y Pachi cuando me comentó de seguir, yo le decía, vale, pues seguimos, pero yo da tanta pachanga no quiero. O que sea, no, eh, él, él tocaba trompeta y le gustaba ese rollo, pues tipo lo que se hace mucho ahora Sky y así. Uh -huh. A mí me va más el rock y entonces eh, buscamos un término medio, un poco yo le decía, un poco tipo bluesbloger, que a mí también le gustaba, a mí también. Y digo, bueno, algo de ese, de ese, de ese plan, que luego salió lo que salió, que no se parece nada, los blueses ahí están, ¿no? que son un grupazo, pero... Pero un poco, pues ahí surgió, empezamos a hacer eso y, y salieron unos temas un poco diferentes, extraños y tal, y ya cuando la formación, en alrededor de 2011 así, ya nos empezamos a cansar, pues la gente no venía tanto a ensayar, no sé qué, pues yo decidí un poco parar, grabar los temas que más me gustan a mí del, del grupo, porque estuvimos dando conciertos y tocábamos versiones de los brothers, uh -huh. nuestras, había mi prima Eva Gastel componía, el bajista también componía, o sea, había un poco popurrí de canciones de todos. Yo dije, bueno, pues acabamos, pero yo quiero grabar las mías. Y les... Elegí unas cuantas canciones que había compuesto yo, las grabamos, colaboraron todos, incluso metimos una de mi prima Eva, que le tocaba la guitarra con nosotros, y ahí se, se, se cerró esa etapa. Y luego hablé con algunos que les apetece también seguir, de los que estábamos, y y les dije yo de seguir pues con algo más rockero y un poco cosas que me gustan a mí. Y ahí un poco empezó la nueva etapa de Nonay como tipo más rockero. Eh, Nonay es el nombre que le dais eh, al grupo. ¿Cómo surge este nombre? ¿Le disteis muchas vueltas? ¿Tiene algún significado para la formación? Pues la verdad que se barajaron diferentes nombres, eh, como ha comentado mi hermano al, al principio lo de los Blues Brothers, también me, me acuerdo que dijimos uno, Blues Lurraldea, sí, eh, sí, sí. otro salía como non hay una canción que, que tocábamos al principio, que Irekia Teak, y non se repetía bastante. Entonces, sí, era eh. la primera canción que hicimos, de hecho, sí. y, y un día la guitarrista vino y dijo, oye, non que me han dicho y tal? ¿Por qué? y a los demás le gustó y ahí se quedó y se quedó ¿eh? en cuanto a influencias musicales a la hora de sacar adelante la formación ¿a algún grupo os ha influido en hacer este estilo de música? ¿a algún grupo de referencia tenéis por ahí? no sé al principio lo que te digo un poco se centra el término medio ese de los Bruce Brothers que luego no se parece nada como te he comentado <risa> pero y luego ya en tema más rockero pues al final te influyó creo que lo que has oído no durante toda tu vida no sé a mí me gusta mucho los grupos setenteros tipo Deep Purple ACDC o yo qué sé hip de ese, de ese plan Y luego música mucho de aquí, ¿no? Pues el china Sarama Entonces, no sé, yo creo que es una mezcla De las melodías en euskera y tal Que se parece un poco al rollo de aquí Y luego, como metemos el órgano jamón y tal Pues tiene, a, a algunos se me han llegado a decirse o Que se la recuerda, ¿no? A los grupos setenteros de, Claro, con, ahí, ojalá, ¿no? Pero, pero bueno, así un poco, no sé eh, Durante estos años de andadura Habéis tenido cambios en la formación Sí, sí, la verdad, como ha comentado al principio mi hermano, eh, empezó Roberto con Pachi, me llamaron a mí, a mí me da un poco la risa porque yo decía, madre mía, dónde no me voy a meter? Y luego vino mi prima, bueno... Bastante... Al principio mi hermana tocaba el piano, ¿no? ¿Cantaba? ¿Cantaba otra chica? Sí, pero era un poco frustrante el piano porque todo lo que había estudiado no, no valía para nada con mi hermano. ¿Y qué te parece mejor, el piano o la voz? Pues para mí es más fácil a día de hoy cantar, porque claro, lo de componer, yo si me pones partituras las tocaré, pero mal que bien. Pero ya componer, sacarle las ideas que tiene mi hermano en la cabeza es complicado. Es complicado. No, yo decía, yo no he estudiado música y pues, vamos a hacer algo y tal, y estas que han estudiado cinco años de piano, mil de no sé qué, de solfé y tal, venga, haz una vez y se quedan así con las manos encima del pelo y ¿qué hago? Y joder, ¿qué hago? ¿Para qué vas a estudiar? Y les tenía que tararear igual y, o sea, era, era bueno, los, los, los, como comenzamos, ¿no? Y nos lo pasamos, ¿sí? por lo menos componiendo sí, sí, era. En 2012 editasteis el primer trabajo Después de varios años pues, realizando conciertos ¿Cuándo os disteis cuenta que era ya pues la forma de sacar ese disco, de plasmarlo? Pua, fue un poco casualidad Porque o sea yo nunca me había planteado grabar un disco, la verdad pero en Answine hicieron un recopilatorio de de grupos Dan swine y metieron dos grupos, dos temas de cada grupo. Y nosotros tenemos un guitarrista, Oliver, que es Dan swine y, y a través de él pues nos dijeron para meter dos, dos temas. Entonces ahí fue nuestro primer contacto con un estudio de, de, de grabación y no sé, la experiencia a mí me gustó y dije, joder, pues tampoco es tan difícil que yo, yo pensaba para nosotros que somos es imposible grabar, pero bueno, pero grabamos y tampoco dije, hostia, pues y como te he comentado, cuando se, acabó, se cerró la etapa dije, hostia, pues me gustaría que estudies en gradas las, las canciones que más me gustan de esta etapa y tal, mm. y por eso surgió Y ya que estamos hablando del primer trabajo que editasteis en 2012 eh, contarnos un poco, ¿cómo han sido los dos discos que habéis dado antes de presentar este tercer Pistiak Il, Dituste en Pistiak? Eh, pues yo sinceramente creo que tenemos eh, entre la mezcla que hubo al principio y Eh, de todos los componentes, todo el mundo ponía sus ideas y demás eh, creo que el primero fue un poco, si dijéramos, el más eh, el más raro, el más diferente como así decirlo, luego mm. yo creo que apareció Arcaids, aunque Roberto dice que no pero no, sí, sí, sí. <ríe> apareció Arcaids y creo que le dio un poco más de, de orden y sentido a las canciones y creo que el segundo y el tercero pues... ...pues se nota bastante la influencia Rona, de... ¿no? ...como quien dice... ...al final Arcaiche es el, un poco... El, el, ...del estudio de grabación... Uh -huh. ...y tal y como funcionamos... ...a mí se me hace más fácil... ...sacar las canciones adelante... ...si voy al estudio y las hago con él... ...porque al principio lo hacíamos entre mi hermana, mi prima y yo... ...y es un trabajo... pues ...nos costaba muchísimo sacar Muy una adelante... Sí. ...entonces ahora yo con las ideas... ...con las, con las los riffs y un poco luego la, las medidas de las letras... ...voy ahí al estudio... Y Arkajs, como toca todos los instrumentos, pues un poco entre los dos pues hacemos las, las guías y ya tenemos la canción un poco hecha. Y es más fácil para nosotros. El tercer trabajo de Nonay hasta la calle, contarnos un poquito cómo fue el proceso de grabación, cuánto tiempo estuvisteis en el estudio. Pues sí, pues lo que te he comentado. Pues al final empecé yo con una, una noticia en la tele que sobre unos lobos que habían matado y tal y nos habíamos quedado en Euskal Herria sin lobos. Me chocó un poco. Empecé a dar la vuelta a una letra, hice una canción y a partir de ahí me puse en contacto con Arkajs y a mi ritmo y al suyo pues cuando él podía, echábamos una tarde y así, ¿no? o sea, nosotros no, tenemos, no voy con todas las canciones hechas y en dos semanas las hacemos sino me pego seis meses yendo tardes sueltas con él y voy haciendo las canciones, cuando ya tenemos las guías las voy comentando pues con, con Amaya, la del teclado, para sacarlos solos del teclado y, y, y las voces, les paso a mi hermana para que las se las aprenda y, y un poco así Uh -huh. Pero igual nos ha pegado 6 meses para hacer el, el disco. Uh -huh. O sea que lo hacéis lento, ¿no? Lento, sí, pero sí, bien. Sí. Sí. bueno, dice? procuramos, yo le doy mil vueltas la verdad, o sea, <ríe> mil mieras de vueltas. Eh, habéis tenido alguna colaboración en el disco en cuanto a voces, instrumentos, fotografía, maquetación del CD? Bueno, colaboración así famosa no, pues Arcaids del estudio pues alguna algún cura metido, eh, alguna alguna amiga mía también ha metido alguna alguna voz. Pero no, no Y luego el, el, pues la foto, ¿no? las fotos, la portada la portada nos la ha hecho el mismo chico que nos, que nos hizo la otra, la anterior, que yo me quedé muy contento, yo Joseba Lau, y, y le, le comenté otra vez pues para hacerlo y tal, y es que acerta la primera, o sea, le digo la idea que quiero, un poco no sé qué, me me va me da varias propuestas y yo me quedo súper contento, y, y el próximo si hacemos también le diré a él, porque vamos, es, un, es una máquina. Eh, hablando un poquito de las letras de las canciones que queréis expresar con estos seis nuevos temas, Bueno, eso eh, yo creo que el compositor es el que más lo puede explicar, pero bueno, al final cada uno eh, yo creo que las, las interioriza y cada uno las pondrá en sus vivencias y en sus... Eh. Sí, al final yo ya le digo a mi hermana que, que componga letras y que a, al final son, es ella la que las canta y las va a defender mejor, pero como no quiere, pues al final yo me busco mis películas y mis cosas, intento hacer letras más o menos que no sean muy muy explícitas para que lo que dice ya luego cada uno le dé su vuelta y tal. Que bueno, siempre se ve, se ve de que va, ¿no? Pero y entonces ella pues luego ya pues se las va aprendiendo y, y las va defendiendo como le sale, que a mí me saldría de otra manera y tal, y por eso le digo yo, "Joder, haz tú también letras para que no sé, sea más natural", o, pero bueno, en el que... próximo le dejas todas a su sí, hijo. Sí, <risa> <yo, sí, ya, risa> pero es que no quiere. Alguna tengo, pero pero da un poco de vergüenza sacarlas. El disco lleva por título Pistiaquil y tus ten Pistiaque, por qué este nombre al nuevo disco de Nonai. Pues es lo, lo que te he dicho el, el, el disco surgió de, de una noticia que oí en la tele, que era que había la Diputación de Vizcaya había dado permiso para matar a los últimos lobos que quedaban en Vizcaya. Uh -huh. Y me chocó que, que o sea que, que se distinguiese una especie aquí en Euskaderría, pero encima con permiso de de la de la Diputación, o sea, que si no sé, si es un furtivo lo que sea mal, pero ya si encima con permiso como, como que lo hacen a drede, me chocó. Entonces pues o pues que bestias que matan bestias no pues quién es la bestia realmente aquí ¿no? Pues el hombre, ¿a dónde vamos? ¿A dónde qué queremos? Que conseguir, o ¿sabes? Nos sacar solos al final y un poco de ahí barajamos unas cuantas y pistiaki litustepistiak, ocho de na bestitristeak, también era otra opción, pero al final me quedé con nos quedamos con esa y ya está. Uh -huh. eh, de los seis temas hay uno he visto por las redes sociales por Facebook que es el que más le gusta a la gente, el tema el tema Dembora la Purrak, es el tema de referencia de Nonai en este tercer disco o ¿Pueden valer todos? Pues no, lo sé, la verdad. <risa> <risa> Esto ha sido un poco novedad, lo del Facebook. Yo no estoy muy puesta en estas cosas. Y, y por lo visto así es, ¿no? La gente parece que le tira más este tema. No sé cuánta gente es esa, pero bueno. Pero <risa> está bien. Yo en un principio, si, si tuviera que, que elegir alguna, me quedaría con la, con la primera. Mm. Esa arca de Niracho. Esa, no sé, creo que al principio les gustaba yo me acuerdo cuando se iba enseñando las canciones que mi hermana siempre me dice yo hasta que no esté hecha Roberto no me hago la idea porque le voy con unas con tarareos y en el móvil grabado no sé qué me dice no me cuentes películas que yo esto no sé cómo va a quedar pero pero cuando empezábamos las que más les gustaba yo me acuerdo que era la de Pistiac y Litus sí, el Litusten Pistiac sí, además pues a casi todos del grupo sí igual bueno. es que la, la que más empezamos a oír la que más hecha estaba no lo sé pero la verdad que de Sarcá y Niracho a mí me gusta mucho pues si os parece escuchamos la Dembora Lapurrak Y luego ya vamos con el clásico, ¿no? El Pistia Kill y tus Tenpystick. En tu tenzaitut, sides and nights. Su gran Ta desa naiz aiz besarkatzen zaitu. Ta maite mintzen aiz, asko maite zaitu. Begiberde berde muti, ya! Ka zu, du jo zuretzat Pues ahí estaban sonando dos de los temas incluidos en lo que es el nuevo trabajo para esta formación para Nonay, el tema de Moralapurrak y el tema Pistiakil y Tusten Pistiak. Seguimos con la entrevista, que estamos manteniendo esta formación de Gares, Puente la Reina, con Roberto Ia y Aichane, y vamos a hablar un poquito de los conciertos, ya que habéis actuado, entre otros lugares, en Cizur, en el Sáhara Festival, en la chantrea, en el Aquelarre. Contarnos un poquito las sensaciones de presentar este nuevo disco encima de un escenario. Eh, bueno, pues muchos nervios <ríe> a empezar, es, es lo único que puedo decir casi, yo me pongo muy nerviosa a la hora de los conciertos a la falta de práctica pero bueno, luego luego se pasa muy a gusto luego la verdad que, que muy bien, la gente nos cuida muy bien nos dan de cenar también muy bien <ríe> y, y la verdad que muy bien en el sáhara en el último que estuvimos en el Festival de Cizur pues pues a pesar de todos los problemas técnicos que, que hubo pues pues bueno la sensación la verdad que, que fue buena yo, yo me quedo con buen recuerdo de sí, al final cada vez, cada vez vamos sonando mejor que pasa que, y, y entonces te quedas si lo haces bien, pues te quedas más contento otras veces que lo haces peor, lo que sea pero bueno, se supone que cada vez tenemos que ir sonando mejor y, uh -huh. y nos ahora mismo nos apetece tocar estamos ensayando bastante y, y yo creo que nos sona, son, sonamos bien y entonces vamos a entrar a buscar unos cuantos conciertos de aquí a julio así podemos tocar un poco por Iruña, por Lizarra. Uh -huh. O sea que todavía no tenéis fechas cerradas, ¿no?, para presentarlo. No, todavía no, pero o sea que invito a la gente que quiera que oírnos que nos llame. <risa> <risa> eh, ¿Os acordáis cuándo fue el primer concierto que dio Nonay y dónde? Pues yo creo que en Puente, ¿no? En la Plaza del Pueblo, creo que estábamos en alguna euskal Euskalhaya, podía ser. Sí, el, en aquel tiempo se llama llamaba eh, Euskalgasteguna y hacíamos como un concurso de, de grupos, cada grupo tocaba tres o cuatro canciones, y no sé si fue el 2008 así nosotros teníamos justo dos o tres canciones entonces nos podíamos, sí, o sea, podíamos tocar justo las que teníamos y ahí empezamos sin nombre, ahí todavía no tenemos nombre eh, Aparte del tema Dembor de a la Purra, ¿que ¿algún que otro tema que os guste? También aparte del Pistiak y el Itustem Pistiak Bueno, yo puedo decir el que no me gusta Vale. ¿Se puede decir sí, eso? Sí, se puede, se puede. Pues no. Sí, yo, puede. Sí, yo, es que yo tengo ganas de saberlo, ¿eh? La se verdad. puede decir. Del de último, dices. ¿eh? Sí, del último disco, la verdad que el de Inferno al Nago, Europa que es Ese desde el principio yo creo que ya le cogí un poquito de paquete, uh -huh. porque el estribillo se repite hasta el infinito. ¿no, Roberto? Y eso que aún así creo que quitó algunas de las repeticiones sí, que sí, le dicen. yo hago caso a las críticas y digo, bueno... Pues que la, la, en vez de la 200 que se repita solo 100 o algo así, no sé cómo es el asunto. Sí, bueno, ese es un tema un poco más tipo ACC, más machacón y igual a mi hermana le gustaba menos, pero luego en otras radios que he escuchado es el tema que han elegido para ponerla igual. A mí tampoco es igual el tema de los que más me gusta del disco, porque hay otros temas que me gustan más, pero no desmerce, ¿eh? Y de hecho creo que... No, no, y de hecho creo que Al hacer la mezcla y tal es el que mejor suena. O sea, es el el, el, disc, el, la, el tema que más potente suena. El que menos toque digo, joder, esto es una puta madre. Y lo que pasa es que luego la canción te tiene que gustar o no. Pero bueno. Eh, también aparte de los tres discos tenéis una canción que está incluida en el disco Euskaraz bisita y Casi Naidut con El Drogas. ¿Cómo surge la idea de realizar este tema y cómo buscasteis a El Drogas para hacerla? Pues pues esto sí que fue una sorpresa para mí porque porque empezamos a pensar y yo Bueno, Roberto me dijo, ¿y qué te parece? Y con el Drogas y tal, y yo yo alucinaba. Y de hecho, con todos los problemas que me dijo, se supone que había, que si no podía grabar, que si hoy no, que si mañana no, de hecho, se grabó la canción y yo pensaba que el Drogas no estaba. Cuando salió el disco, me la puso en casa y me dio el infarto que ahí estaba el Drogas, claro. Sí, Pero... al final es, es un, unos recopiatorios que hicimos... De hecho hay dos, el primer, el primer copletito grabamos con el Droid y el segundo con el con el Josí de los Suaves. Y en el primero, la verdad es que todo todo el mundo al que llamé, toda la gente famosa y profesional se portó muy bien y estuvo dispuesto a colaborar con la causa, que era un poco reivindicar el derecho a estudiar en euskera en, en Navarra, en toda Navarra, que por la zonificación no se podía. Y entonces eh, había participado un montón de grupos y cada grupo pues le le buscábamos un, un, un famoso que quisiera colaborar si el grupo quería. Y el drogas fue un poco Al final estaba súper liado Ese hombre está que no para quieto no. Y, y sí que estaba predispuesto Pero fue difícil encontrar la fecha eh, de, de, de que pudiese ir al estudio Entonces claro Nosotros teníamos la canción grabada Y, y no sabíamos si íbamos a poder grabar o no Entonces cuando yo por fin pudo venir No les dije nada a los del grupo uh -huh. Y ya les enseñé <risa> cuando estaba hecho Menuda y... sorpresa, madre mía eh, Pues si os parece la escuchamos Venga pues Música Nola idatzibiotziang garaibat Nola idatzibiotziang garaibat Nola idatzibiotziang garaibat no Jotzia garaibak Nola diena zibak Adadian alaita zunak Nola ikos izterbait Begiak itxita Nola Bukitu zeruak <tusurra> Nogela esartuta Dio, dio, dio, dio, dio Bonnie James Dio Bom, bom, bom Pues ahí estaba sonando uno de los temas del recopilatorio Euskara Esbisieta y casi Naidut, donde pues participaba la formación Nonai con el Drogas. Volviendo a este nuevo trabajo, Pistiakil dituste en Pistiak, ¿de qué forma se puede conseguir el disco? ¿Cuáles son los lugares en los cuales se puede hacer una persona con una copia? En los conciertos, sobre todo. Que no tenemos. Sí, al final no hemos llevado a ningún sitio para vender ni nada. Lo que estamos haciendo un poco es en los conciertos regalar... A la gente que nos pide también estamos Y luego en Facebook, un poco pues, para darnos a conocer, que hemos hecho el Facebook hace un par de meses y tampoco sabemos muy bien cómo va, hemos puesto pues un poco pues para que la gente participe, pues al que diga qué canción es la que más le gusta, pues le mandamos un CD y cosas así. O sea, si alguien quiere y está interesado, nos manda nos manda un mensaje al Facebook y, y se lo mandaremos. Uh -huh. eh, para contactar con la banda, para la realización de conciertos, Facebook, página web, Twitter... Sí, Twitter no tenemos, tenemos el Facebook y el y la, y la página web, y, y en el disco también viene un teléfono, o sea, cualquiera de los de esos medios, os, vamos, sin problema. Eh, tres discos, tres discos autoproducidos, eh, vais por vuestra cuenta, no queréis discográfica, estáis a gusto así, ¿es un hobby? Es un hobby, ¿no? Yo diría que sí. Sí, es un hobby, y yo nos gusta un poco esto, lo de la música y así que quede plasmas tus ideas y tus canciones en, en un formato físico y luego lo de las discográficas y es que veo que, que encima que, que están de capa caída que al final solo sirven, no sé, no no lo veo yo creo que ahora mismo no, no tampoco te ayudan demasiado a la hora de promocionarte o de, no sé como ya no se venden discos, antes sí que, sí que pff, te, te distribuían a las, a las tiendas y tal, y, y entonces estás en, todo, en todas las tiendas y te dieras más conocido, mm. pero es que ahora la gente consume música De, en la red entonces lo veo más no sé y además que se van recortando tiendas ¿no? ya has visto tipo también que se ha ido a sí por eso te digo que es que al final yo creo que no, no no se vende ya no se vende ya eh, formato físico es una pena ¿eh? a mí yo o sea, a mí me encantan los vinilos y tal yo colecciono y eso pero pero la realidad es esa que la gente habla hoy en YouTube y en Spotify y este tipo de cosas entonces es, es por, te lo subes tú mismo con tus esto no tienes que explicar a nadie y uh -huh. el problema es un poco luego que te lleguen a conocer o sea Por eso uh -huh. se agradece estas oportunidades que, que nos das uh -huh. de venir aquí la radio. <ríe> eh, para ir terminando, algo que me haya dejado, que queréis decir? Nada, pues oye, pues a ver si a la gente le gusta el disco, que nosotros la verdad que nos hemos quedado muy contentos. ¿Yo por lo menos? Sí, sí, sí. ¿Sí, ¿no? Muy guay, sí, la verdad que sí. O sea, Ajá. yo creo que el, las seis canciones, de hecho, tenía, podríamos haber metido alguna más, que tenemos de otros discos de otra época y tal, y no quise meter más porque es que me parecen que están bien las seis, pero... Y, que, y meter por meter de relleno pues no quería, me parece que el disco está muy bien y que invito a la gente a que lo escuche Pues ahí Chane, Roberto, es que ricasco por haber venido eh, suerte que todo sí. vaya bien y a ver si nos vemos prontito con otro eh, EP o disco ¿Cómo, pues, lo, ¿Cómo lo llamarías? Hombre, esto es EP porque son seis canciones y el anterior también ya el primero que fue siete ya igual disco Tenemos que hacer recopilatorio, ¿no? de todos y hacer solo un, un disco Un disco <risa> Pues si os parece, nos quedamos con el tema Europa que <risa> pues es Pues a no. quien no le gusta el euro, ¿no? <risa> Venga, lo dicho, es que recasco. Venga, Suri, a ver.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 minutos. Hasta entonces, saludos Sagur. God, we are passing. Realzar y Ratia en el 100.8 FM